Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos comenzando una nueva semana compartiendo con ustedes esta producción que realizamos en red hace más de 10 años y que emitimos cada día desde aquí, desde Rosario. Comenzamos la primera edición de hoy lunes 14 de septiembre de 2015. Comenzamos en Córdoba porque allí el intendente radical Ramón Mestre logró su reelección con el 32% de los votos. Y para conocer más sobre esta elección en la capital cordobesa está nuestro compañero Tito Guzmán en Radio Sur. Hola Tito, ¿cómo estás? Hola Pepe, ¿cómo te vas? Buenos días a toda la audiencia. Exactamente, la capital de Córdoba votó ayer en una jornada donde no hubo mayores incidentes, solamente algunas denuncias de atraso en el armado de las mesas bien temprano y con una afluencia de votantes algo menor que otras veces, eh, Ramón Mestre, Ramón Javier Mestre logró ayer, eh, bueno, permanecer en un segundo mandato en la Municipalidad de Córdoba. Con una particularidad, Pepe, es el tercer intendente radical que reelecto, primero fue Ramón Bautista Mestre, su padre, allá en los albores de la democracia, después Rubén Américo Martí y ahora logra esto el Mestre obtuvo el 32% de los votos, seguido por la fórmula Tomás Méndez-Pascual. Eh, Tomás Méndez, periodista, un hombre nuevo en la política y fue la gran sorpresa, haciendo una muy buena elección con el 23% de los votos. En el puesto número 3 quedó Esteban Domina, Adrián Brito, Domina, viene del ámbito de Unión por Córdoba, el Partido Oficialista, en un cómodo cuarto lugar, y se, siguen perdiendo muchísimo caudal de votos, se eh, ubicó la fórmula Luis Juez, Olga Rebutor, y en el lugar que sigue la fórmula Musso-Frencia, que viene de Frente de Izquierda de los Trabajadores, vamos a confirmar en la jornada, Pepe, hasta que se haga el conteo definitivo de los votos, pero ver si esta fórmula o si Javier muso entra desde la izquierda al Consejo Deliberante lo que también sería una cuestión histórica esto decía Ramón Mestre en los balcones de la Casa Radical eh, bueno, dirigiéndose a la militancia anoche luego de la hora 22 Quiero comenzar estas palabras saludando a todos los vecinos y las vecinas de esta hermosa ciudad de Córdoba Quiero agradecerles, quiero agradecerles el esfuerzo, la colaboración, el compromiso de habernos acompañado en esta elección que es sumamente importante para nosotros. Quiero agradecerles a mí, hacer un reconocimiento muy especial a los que ...a aquellos que de, ayer, de manera han celebrado en el marco del Frente Junto por Pérdida... Parte del discurso de Ramón Mestre, como te decía, en los balcones de la Casa Radical, acompañado por Mauricio Macri, su socio del PRO, y también de Ernesto Sanz, es el jefe de su partido a nivel nacional. Con estos números, o con los números que iremos conociendo en la jornada de hoy, o más adelante, la coalición eh, UCR PRO... Eh, ...se queda con 16 de los 31 integrantes de las bancas del Consejo de Liberantes... ...los otros 15 se reparten entre el movimiento ADN de Tomás Méndez... ...Unión por Córdoba y la fuerza de la gente que encabeza Luis Juez... una elección del kirchnerismo en Córdoba con Daniel Jacomino que eh, quedó más allá del quinto lugar y ni siquiera consigue una banca en el Consejo deliberante Pepe, es lo que dejó esta elección aquí en la capital de nuestra provincia de Córdoba, eh, reiteramos, con Ramón Mestre logrando la reelección. Tito Guzmán reportó desde Radio Sur 90.1 FM, un gran saludo desde acá. En Tucumán podría conocerse hoy el resultado final de las elecciones del 23 de agosto. Hasta ahora se contabilizó el 83% de las mesas y el candidato del Frente para la Victoria, Juan Mansur se impone con el 49% de los votos sobre el opositor José Cano, que supera apenas el 42%. La diferencia hasta ahora es de unos 55.000 votos. La Junta Electoral Provincial, podría dar hoy el resultado final y por eso el partido justicialista prepara para esta tarde una gran movilización de festejo frente a la casa de gobierno desde ese partido reclamaron que se los deje manifestarse en paz como lo pudieron hacer los sectores opositores en las últimas semanas, especialmente apuntaron a los empresarios rurales que mantienen una protesta frente a la casa de gobierno y que el martes pasado sacaron sus tractores momentáneamente de la plaza para que se pudiera manifestar la oposición. Hoy, marcha del justicialismo en Tucumán, frente a la Casa de Gobierno, cuando se podrían conocer los resultados finales de la elección del 23 de agosto. El director de la nueva Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli, prometió investigar a fondo el espionaje ilegal contra vecinos de Esquel. El funcionario del Gobierno Nacional aseguró que se trata de un delito y que no fue ordenado por el organismo a su cargo. Recordemos que a fines del mes pasado se descubrió que la Fiscalía de Esquel tenía fichas de vecinos, periodistas, dirigentes sociales y docentes de la ciudad con nombres, fotos y datos personales y también sobre la participación de estos vecinos en la lucha contra la megaminería. Los fiscales dijeron que era un material que les había entregado un agente de inteligencia del que no podían revelar la identidad la semana pasada concejales de Esquel tuvieron una reunión con Parrilli y con su segundo Juan Martín Mena para pedirles explicaciones en declaraciones a nuestros compañeros de Radio Caleuche el concejal del Frente Vecinal de Esquel Osvaldo González Salinas contó cuál fue la respuesta de los funcionarios Parrilli lo dijo muy expresamente lo que pasó en aquel fue un delito sin ninguna discusión uh -huh. por varias razones. Primero porque no eh, fue una investigación institucional porque no consta en ningún registro oficial de la inteligencia que esa investigación haya sido ordenada, pedida, eh, así que eso lo hizo el que lo hizo por su cuenta. Uh -huh. eh, segundo porque no hay aparentemente ninguna orden de una autoridad judicial para hacerla. Uh -huh. Eh, y tercero, porque es, esto me parece lo más lo más grave porque lo investigado no entra en ninguna de las hipótesis de los objetivos de la ley de inteligencia uh -huh. y él los enumeró, dijo la de inteligencia dice expresamente con la última reforma solo se puede investigar cuestiones relativas a eh, narcotráfico trata de personas, delitos económicos delitos informáticos eh, seguridad nacional y esto de ustedes no tiene nada que ver ...con ninguna de estas y por lo tanto es delito por los tres lados, eh, por esos tres lados, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, nos aseguró que iban a ir a fondo y Turrión le preguntó cuánto demoraría... ...porque están haciendo un sumar interno, más allá del, del juicio del juzgado federal de Esquel... Uh -huh. eh, ...Mena dijo muy pronto... Y por este espionaje ilegal hay una causa en la justicia federal y ahora se espera que el Gobierno Nacional, a través de la Agencia Federal de Inteligencia, informe los detalles de lo ocurrido. Como decíamos, en la reunión que mantuvieron con concejales de Esquel, el director de la agencia, Oscar Parrilli, y el subdirector, Juan Martín Mena, adelantaron que se trata de un delito, anticiparon que el espionaje viola la ley y que no fue ordenado por el organismo. Además, prometieron dar una pronta respuesta. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar Vamos a San Juan porque allí apareció una chica de 15 años de esa provincia que estaba desaparecida. Otro caso que se sospecha está relacionado con la trata de personas. Nos cuenta más nuestro compañero Claudio Rodríguez desde Radio Comunitaria La Lechuza. Buen día audiencias del informativo Farco, los y las saludamos desde San Juan y les contamos que apareció otra de las chicas desaparecidas de nuestra provincia desde la semana pasada. Después de que apareciera San y Salva a finales de la semana pasada Eugenia Alcayaga de 22 años, ahora rescataron a Abigail Espinosa, una niña oriunda del departamento 25 de mayo en departamento rural y de tan solo 15 años. La encontraron en la vecina provincia de Mendoza, en la localidad de Uspallata, adentro de la caja de un camión proveniente de Chile. María Yoyo, miembro de la ONG Foro No La Trata, que denunció por primera vez la trata de personas en San Juan, no relata la situación. Bueno, pr primero eh, la noticia da mucha alegría y mucha tranquilidad de saber que la niña está bien, que está... a ver está aparentemente bien y que está bien y que está viva y que está acá con nosotros, digo, en general ¿no? mira y nosotros venimos eh, siguiendo el caso muy de cerca el, el doctor Javier Alamino, que es uno de los abogados del foro, eh, prácticamente se han instalado el 25 de mayo para poder seguir paso a paso eh, qué es lo que sucedía nos hemos entrevistado con el juez de paz que fue el primero que, que es el subrogante que está en el 25 de mayo que fue el primero que toma Eh, que toma cartas en el asunto y luego pasa a, a un juzgado correccional. Eh, nosotros la verdad es que muy preocupados por esta situación, podría asociarse, sí, sí. No, no, es muy prematuro todavía afirmarlo, decir si sí, este es un caso de trata porque hay un proceso de investigación que se tiene que llevar adelante y ver si todos los, los hechos corresponden al delito. Además de resaltar que el caso tiene todos los elementos para configurar un delito de trata, los y las integrantes del foro No la Trata se mostraron muy molestos con las declaraciones del gobierno provincial y de la policía sanjuanina que minimizaron las desapariciones. Fundamentalmente desde las fuerzas de seguridad, no eh, porque hay una cuestión de que bueno, es una chica que se enojó con la familia, se fue, ya va a volver. Informó para el informativo Farco,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 Se firmó un convenio para la ampliación del gasoducto de la costa. Fue suscripto entre el Gobierno Nacional y los intendentes de General Pueyrredón, Partido de la Costa, lesama y Pinamar, para ampliar y mejorar el transporte de gas natural por redes con una inversión de 544 millones de pesos. Actualmente el sistema abastece a 410.000 hogares e incorporará a otros 84.000 que podrán ser conectados a la red de gas, de los cuales 28.300 pertenecen a Mar del Plata. La ONU aprobó por amplia mayoría la resolución que busca limitar el accionar de los fondos buitre. La iniciativa impulsada por la Argentina cosechó 136 votos a favor, mientras que seis países votaron en contra y otros 41 se abstuvieron de votar. La sesión de la Asamblea General del organismo contó con la presencia de los ministros argentinos del Exterior, Héctor Timerman, y de Economía, Axel Kicillof. Tras conocerse el resultado, la presidenta Cristina Fernández destacó el hecho a través de un mensaje transmitido por cadena nacional desde la Casa Rosada. Argentina no solamente ha ejercido su responsabilidad frente a sus compatriotas, sino que también Argentina ha ejercido su responsabilidad solidaria. Frente al resto de los pueblos Y también de responsabilidad política Frente al orden económico global Agradecer profundamente A los 136 países Que votaron positivamente Quiero también agradecer A los países que se han abstenido Sabemos de las presiones Sabemos muchas veces De las necesidades Hemos cumplido con nuestra responsabilidad Como miembros de la comunidad internacional Ayudando a otros países hermanos a que no pasen por las mismas tragedias, por las mismas injusticias, por las mismas miserabilidades que tuvimos que atravesar nosotros los argentinos. La presidenta asistirá a la misa papal que se celebrará en La Habana. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que Cristina Fernández aceptó la invitación del presidente cubano Raúl Castro para asistir a la misa que Francisco oficiará en la capital de la isla el próximo 20 de septiembre. Argentina en Noticias, panorama informativo de www.argentina.ar Fin Espacio Publicitario